Ya comienza La cigarra, con la conducción de Carla Coitiño y Luis Ruiz. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de La Cigarra. Nuestro norte es el sur, en vivo, por supuesto, desde, transmitiendo desde la retaguardia este multimedio comunitario, autogestivo, popular, en el que nos gusta tanto estar. Mi nombre es Carla Coitiño y te doy la bienvenida, como siempre, estoy acompañada por Luis Ruiz. Luis, ¿cómo estás?, Hola Carla, hola compañeros, ¿cómo están? Bien. Bueno, sí, bien, es decirlo de alguna decir, manera, ¿no? Es decir, Hoy, justamente, no. Justamente, 7 de agosto, día de San Cayetano, estamos asistiendo, o por lo menos estamos viendo, nos estamos enterando por las redes sociales, ¿no? De una gran concentración de gremios y de personas que justamente están pidiendo paz, pan y trabajo. La verdad que hacía bastante que no se veía una concentración y una movilización de esta magnitud en un día como hoy, pero bueno, lamentablemente la crisis que nos atraviesa este, nos lleva a estas manifestaciones. La crisis y, y nuestra capacidad de asombro con, con las cosas que están pasando. Eh, el caso del de, de, de asesinato de Susana Montoya en Córdoba, la madre del militante, compañero militante de hijos, es algo impresionante, ¿no? La visita de los represores a los represores y a los genocidas en Ezeiza también, por diputados, es otra, otra noticia que, que nos deja... Sí, <risa> eso es algo de lo que ya habíamos hablado, pero no, la foto siempre choca, sobre todo por lo que claro, hablábamos, yo, yo, yo, cuando, no a no la foto, Ver la foto implica este, testimoniar nuevamente y mirar así de un pantallazo y pero decir: cuando, Pero seguro. el plan Cóndor, no sigue en pie, parece, ¿no? Sí cuando en uno pie. Ve esa foto. Claro, cuando veis ves una foto, volvés a ver a Tiz, a Honorio Martínez Ruiz, a William Minetti, a Cordero, a, a Donda, a Pernía, a Juan Carlos Vázquez, a a Carlos Suárez Mason, decís eh, todo, porque ahí se juntan todos los que estuvieron en, en, en la ESMA, los que estuvieron en el circuito CAMS, los que estuvieron en Policía Federal, los que estuvieron en el circuito ABO, o sea, los tenés juntos ahí, ¿no? Este, este grupo de, de genocidas, ¿no? Y sabés que recordaba que, bueno, y tenés a, a William Minetti, tenés a A Cordero y tenés a Honorio eh, Martínez Ruiz. O sea, pasaron por Orleti los tres. Y, y está comprobado que Gulminetti y Cordero, Cordero, como decamos, militar uruguayo, que está preso acá en Argentina, eh, fueron los que secuestraron, bueno, a muchísimos compañeros entre ellos, ahí en la Avenida San Juan, al compañero León Duarte, ¿no?, Este, este militar que se escapa a Brasil y Uruguay lo extradita, digo, lo, lo extradita a Argentina, por eso está cumpliendo la condena acá, ya estuvo una parte que estuvo eh, por mayoría de edad y no cumplió, seguía saliendo, pero hay un caso que a mí siempre me indigna, ¿no? contar esto de que cada tres meses iban a, al consulado uruguayo a buscar la fe de vida, y esta persona que se escapa de la justicia uruguaya seguía cobrando su jubilación, ¿no? Son esas cosas que no entendés de, de la impunidad, ¿no? O sea, alguien que se escapa de la justicia uruguaya sigue, sigue cobrando a pesar su pensión, su privilegio como esa pensión militar, ¿no? Sí, por supuesto. Que, bueno, eh, la verdad que la capacidad de asombro siempre pensamos que, que ha llegado a su límite, pero esta, esta gente ha demostrado que, que tiene capacidad para superar el horror y lamentablemente es como retroceder 40 años, más de 40 años de una construcción colectiva de la democracia, más de 40 años de políticas públicas. Este, para que este bendito país no esté atravesado por la impunidad, para que Argentina no esté atravesado por la impunidad, ¿no? Como siempre nos quejamos que sí sucede al Uruguay, y sin embargo, eh, con este gobierno que está ahora en Argentina, eh, bueno, en definitiva parece que nada ha cambiado, porque la democracia es una democracia en donde suceden cosas que son absolutamente... Violatoria de los derechos humanos, de los tratados internacionales a los que ha adherido el país y de, bueno, de un montón de cosas más. Me da, me da la sensación o esa imagen que siempre te están mintiendo, ¿no? Míralo, esta Arrieta, una de las diputadas que fue, dice que no sabía quién era TIS, que nació en el 93, ¿no? Es algo... Eh, realmente te toman el pelo, ¿no? Y... Y ese viejo discurso, que son unos viejitos de 80 años, lo escuché en Uruguay una vez, ¿no? Que son unos pobres viejitos. Y bueno, es la instalar la famosa teoría de los dos demonios nuevamente, ¿no? Aquí Exacto. Lamentable lo que está sucediendo. Le damos la bienvenida a nuestro operador, Pedro Ramírez Sotero. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Y te comentábamos que si querés comunicarte con este programa, dejarnos un whatsapp podés hacerlo al 11 318 13 126 y si no estás en Argentina lo que tenés que anteponer es el más 54 9, y después marcas el número de teléfono que es el 11 318 13 126. Vamos con la música y volvemos ya con la primera entrevista.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 18 minutos pasaron de las 17 horas, segundo bloque de La Cigarra Nuestro Norte es el Sur. Programa número 12, otro miércoles, junto a quienes nos escuchan. Gracias, queremos agradecer porque, bueno, porque siempre nos están acompañando y siempre nos desean buenas cosas y eso hoy eh, es mucho. Y bueno, vamos a pasar a la primera entrevista de la tarde, Ella es integrante de Crisol y es también representante del PVP en la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio de la República Oriental del Uruguay para los compañeros y compañeras de otros países que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a la cigarra a la compañera Ana Morós. Ana, buenas tardes, bienvenida. Carla y Lucho, te saludamos. Buenas tardes a ustedes. Les agradezco que me hayan... Invitados, realmente no nos perdemos ninguno de, de las audiciones que han hecho. Este muy bueno, realmente es da mucha esperanza porque es una herramienta muy pero muy buena poder este comunicarnos con el resto de la gente de otros países también. Además de de poder aportar al Uruguay y a la Argentina, ¿verdad? Ana, es, es un, un gusto muy grande verte, como siempre, eh, contar que, que integramos la Comisión de Derechos Humanos del PVP hace tiempo sí. y, y que nos conocemos también hace tiempo, ¿no? Y, muchísimo. Y, muchísimo, ¿no? Y bueno, es un, es un gusto inmenso y poder charlar con vos. Y, y vamos al grano, como dicen, ¿no? O sea, el tema es... Hace unos días eh, apareció un comunicado, ya hace un ratito, viste, que hablamos lo que pasó en Uruguay, en Argentina, que son muy trágicos, ¿no? Pero hace unos, eh, de, de un grupo patrio-muerte, que dice, no entregaremos ni un centímetro del Batallón 14, que hablan, que se plantaron huesos en nuestro querido Batallón 14. Eh... Siempre han hecho comunicados, siempre han estado los militares respondiendo, pero bueno, ¿qué respuesta hubo a este comunicado, diríamos? Mira, eh, al principio fue una sorpresa grande, o sea, por momentos si lo pensás bien, te parece gente, a, a mí me, me pareció en un primer momento, dije, pero estos están todos locos, o sea, es, es como una, una amenaza, un... Eh, es como que hubiesen vuelto a, a atrás, años atrás, y nos hicieron las mismas amenazas que, que cuando nos llevaban presos o, o, no, o, nos, o esas cosas que dijeron el otro día, ¿no? Que esta vez no iban a tomar, no iban a tener a nadie secuestrado, ¿no? Que, que no pasar... tomamos prisioneros. Exactamente, ¿no? Y, o sea, la misma amenaza que en otros momentos. A mí me pareció personalmente hasta... Algo infantil, pero es, es, es tremendo, porque infantil en el sentido que como que meten todo en una a, a, a toda la gente de izquierda, la, la ponen en una misma bolsa, la, la insultan, le dicen esto, lo otro, como que no tienen claro que hay cosas que en este momento no están este, eh, militando. Yo no... Por eso te digo que hay cosas rarísimas de estos tipos, ¿no? ¿No te pareció un poco eso? Me pareció eso, me pareció buena la respuesta de la Intendencia de, de Canelones, ¿no? Que es la que está pidiendo, como corresponde, que ese lugar sea un sitio de memoria, ¿no? Pero ahora, ahora pasemos al, a, a, al batallón 14, ¿no? Pasemos a, a esas informaciones que hay, ¿no? Que dicen que eh, salió un... Hace poco un libro que se llama Desapariciones, que estuvo, lo escribió Nilo Patiño y Samuel Vista. Sí, sí, yo lo estuve leyendo, estuve leyendo algunos, más que leyendo el libro todavía no lo he podido leer, pero sí eh, he estado escuchando algunos este, informes que han dado las dos este, personas que escribieron el libro, este, y las cosas que dicen ellos... Este, te te demuestran que evidentemente lo que pide el intendente de Canelones este no es alocado porque eh, ellos confirman que todos los lo, las este la gente que que pues, que los milicos, ¿no? Los, los, digamos las fuerzas armadas eran gente de mando los que este llevaban y, y mataban y, y los enterraban Entonces, evidentemente, ningún este, eh, gen, eh, soldado raso sabía nada de eso. Y, ah. evidentemente, el no saber nada de eso significa que los otros este, estaban muy, como dicen ellos, estaban este, con toda la, la fuerza escrita también de algún alto claro. mando que lo llamaban. Sí, hay un, también hay datos muy precisos que en el 2007, en un interrogatorio de, de, de, de Milta Gianche a un general Lodowski creo así se lo no me No por eso no lo dije. Claro, y él dice que había dos lugares eh, concretos: uno para la OCOA y otro para el CID. Y sin duda eso es un cementerio clandestino, o sea, sin duda el, el 14 pasó a ser un, un cementerio clandestino, ¿no? Y, y siempre nos preguntamos las razones, o sea, ¿por qué no dicen realmente dónde están, no? Y porque ellos lo que planteaban este, tanto lo, los dos compañeros que hicieron ese libro lo que plantean que es una forma de poder, de mantener su poder. Y lo que decían es que 40 años después de mucha, mucho tiempo después de, de haber matado, asesinado todo lo demás, eh, al haber hecho ese acuerdo, digamos, eh, cuando volvimos a la, a la pseudo democracia, digo yo, este, se hizo no tocarlos no a, a, los, a los milicos para no investigarlos, no nada. Pero el asunto es que la impunidad de ellos en este momento se agranda este, por eso no quieren decir nada y por eso es que porque también están este, apoyando la, lo de la caja militar y esa, esos ah, sueldos exorbitantes sí, sí en, el, ¿viste? En, en el informe también hablan de que bueno que en el 2005 eh, eh, Tabaré le pide al general eh, Bertolotti, creo que es el apellido, y comenta que hay 27 eh, compañeros eh, eh, enterrados, y habla de dos casos específicos. Hubo dos que tuvimos que matarlos, ¿no? Y habla de Elena Quinteros. Macarena eh, y Elena. Claro. La madre de Macarena, La madre de Macarena, ¿no? María Claudia García, ¿no? Sí. Así que eh, lo otro es que sin duda ellos para explicar eso van a tener que explicar la, la brutalidad que siempre tuvieron, o sea, la tuvieron con los compañeros presos, la tuvieron con, con los compañeros asesinados, pero en estos casos específicos eh, viste que también cuentan que esos oficiales de inteligencia, eran los que cavaban las tumbas también, ¿no? A eso iba, yo te decía hace un rato que ellos, este, lo, ninguno de ellos este, lo hacía así nomás este, estaban y estaban muy bien este, como que los apañaban muy bien los altos mandos, ¿no? Eh, eran como que cuando te estabas preso y te metían en un, eh, digamos eh, te llevaban a un sector Sucedía con los, con los este, peligrosos. Y acá, como con los desaparecidos, los elegían también para, para matarlos, ¿no? Es tremendo. Claro, y lo que nosotros siempre nos, nos preguntamos casi 40 años después, eh, sin duda, esa salida, esa transición democrática, después de la, el acuerdo famoso del Club Naval. Eh, cómo perdió la democracia ahí o sea, tenemos un poder que nunca eh, un poder del Estado que nunca eh, re pudo recibir ningún tipo de órdenes se le ha pedido, nunca respondieron le mintieron a Tabaré diciendo porque y ahí fue un error también, porque Tabaré eh, ahí cometió un gran error digo, al no al pedir, y, pero no se no se exigió que se plantease como que cuando le dijeron una mentira, ¿te acordás que llevaron a Macarena al lugar donde estaba supuestamente su madre enterrada y resulta que no había, no, no había nada? digo Y Tabaré ahí no exigió, y a partir de ahí como que fue creando, creciendo la, la impunidad también. Porque es una impunidad enorme. Y sí, además la impunidad y los privilegios que tienen, ¿no? Es mantener ese sistema de privilegios que tienen, ¿no? Con esa, esa, la caja militar con... y reconocer. Oh, pero algún día lo van a tener que reconocer y algún día, yo creo, la otra vez lo charlábamos, ¿no? Que todos los, los compañeros desaparecidos, sin duda, tienen que ver con el Frente Amplio, ¿no? Y algún día el Frente Amplio va a tener que, por más seguir trabajando en esto, ¿no? O sea, no, no podemos dejar, este, ponemos, este próximo gobierno va a tener que decirle que, que esta, como dice la canción de, de nuestra cortina, ¿no? Que esta herida se cierre de alguna forma, ¿no? Pero se va a cerrar con verdad, justicia y memoria pero es que se lo debemos, Lucho, se lo debemos a todos los compañeros que entregaron lo mejor de ellos, porque bueno. entregar la vida, ¿qué más pueden entregar? Santo cielo, Dios. Siempre, siempre no. recuerdo, viste, sé, que, sé que conociste a, a Loco Duarte, pero siempre recuerdo esa entrevista, cuando él sale justito del, del, del, del cuartel de San Ramón, Y él da una entrevista, ¿no? Y la gente de... Que es Cordero, el mismo que lo secuestra acá en Argentina, ¿no? Le dice, usted está solo, no hay ningún compañero. Se reunieron los compañeros de Funza. Eh, usted está solo nadie, acá. Nadie, nadie va a reclamar por usted. Se fueron todos con la, la cola entre las patas. Usted está solo. ¿Qué me dice? Y el loco dice esto, algún día, ¿Algún al día, día algún los compañeros día. bueno Ana, creo que hoy estás haciendo algo por el loco también ¿no? Y, pero viste que él lo dijo hace poco, este, fue lo, un homenaje al loco y también se recordó eso, porque él lo dijo con una seguridad total la confianza en sus compañeros la confianza de que si no estaban haciendo algo era porque realmente en ese momento no podían Y bueno, la impotencia lo debe haber también hecho, pero qué fuerza de voluntad ese hombre, ¿no? Digo, ¿y cuántas veces los que hemos luchado contra la impunidad eh, nos sentimos totalmente, en un primer momento, totalmente desprotegidos, ¿no? Pero pensando en, en que vamos a seguir peleando, no importa cuántas veces nos tengamos que levantar, porque se lo debemos. Yo siento eso, que a todo, a cada uno de los compañeros, eh, gente muy joven y aquellos no tan jóvenes, veteranos, ¿no?, que dejaron hijos, dejaron todo sacrificaron tantas cosas que a veces la gente no se percata de todo lo que esa gente tuvo que dejar. Porque amar ah. es algo muy grande y ellos amaban. Qué bueno, qué gusto hablar con vos, Ana. Eh, te agradezco, te agradecemos con Carla. Tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo este ratito que has compartido con La Cigarra, con Lucho y conmigo. Y, por supuesto, nos interesaría muchísimo poder volver a charlar contigo en alguna otra oportunidad con el Cuando tema quieran. que sea conveniente charlar. Cuanto quieran, estoy a la disposición de ustedes. Y muchas gracias por haberme invitado. Arriba los Un que abrazo, luchan. compañera. Arriba, Arriba las no, y los ya. que luchan. Arriba. Gracias. Gracias. Gracias. Escuchábamos a Ana Morós, representante del PVP, en la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio de la República Oriental del Uruguay. Vamos con la música, que después se viene el siguiente entrevistado. Reciclando casi en el final Esa luz que alumbre otro camino Aprendiendo que hay que recordar Las razones por las que hoy vivimos Hay que reciclar de la memoria Todo aquello que forjó esta historia Memoria para hacerles recordar A los gobernantes de oficinas Que hablan que hoy los números les dan Pero por las calles no camina Viendo a la pobreza disfrazada Con rostros de familias desahuciadas La memoria para recordar Que hay niños en la teja Que no pueden respirar ¡Aplausos! Libres por el viento La memoria guarda los recuerdos de los que en silencio se han marchado guitarra del maestro Carlevaro el padre Pérez Aguirre que ha luchado hay un memorial que los ayuda hay un memorial que nos ayuda por las cosas más pequeñas pero que hacen revivir la identidad volvernos a encontrar como uruguayos hablando desde la sinceridad todo está encerrado en la memoria todo está por verse en esta historia La memoria siempre va a salvar a los pueblos que la lleven por sus calles para andar. Libres como el viento, libres como el viento. La memoria siempre va a salvar a los pueblos que la lleven por sus calles para andar. 35 minutos pasaron de las 17 horas. Tercer bloque, tercer bloque de La Cigarra. Nuestro norte es el sur, aquí por la retaguardia. Y bueno, bueno, ya tenemos conectado a nuestro siguiente entrevistado. Y, y bueno, la verdad que hablar de él tendríamos que... Parece, vamos a resumir la presentación porque tendríamos que hablar de muchísimas cosas y para eso va a estar Lucho que se va a encargar de charlar sobre todo ese recorrido ligado... A los, a los derechos humanos. Él fue integrante desde su fundación del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo y entre otras asociaciones que integra, integra hoy el Grupo de Curas en Opción por la Pobreza. Estamos hablando de Domingo Bresi. Domingo, te damos la bienvenida a La Cigarra. Es un placer recibirte. Carla y Lucho, te saludamos. Eh, un gusto estar con ustedes. Saludos y, y a todos los oyentes. Y oyentas. Hola, eh, Domingo, ¿cómo está, padre? Bueno, es un gusto para nosotros. El otro para día mí también, bueno, nos conocemos. Nos conocimos en, en una actividad en Orleti, así que. Ah, claro, eh, La tenemos presente, creo que fue cuando la comisión de ciencia del Frente Amplio Uruguay visitó Orleti. Sí. ¿no? compañero Pereira, compañero Castillo, Michelini, y bueno, y le hicimos una visita guiada a Orletis, creo que fue hace un par de años. Así que es un gusto. Queríamos charlar con, con usted, padre, por, por, un, por los temas concretos que se van cumpliendo aniversario en estos días. Eh, se cumplió un nuevo aniversario de, de Monseñor Engenelli. Pero también, Bien. el 4 de julio, el de los, el, los eh, palotinos, sí. y queríamos charlar, si usted conoció a clever Silva, el, a Mauricio, uruguayo, el sacerdote a eh, uruguayo, ver, el sacerdote eh, uruguayo es, barrendero. Claro, que es el 14 de junio el día del barrendero en homenaje a él, ¿no? Sí, sí, estuve eh, en la celebración que se le hizo. Sí, bueno, hace años que, que voy aquí, yo estoy en Flores y él tomaba servicio justamente en el galpón de Floresta, en Gaona y Segurola. Así que tuve la buena suerte de que me invitaran a esa fecha a, a conmemorar la, la entrega de, de este sacerdote. Sí, bueno, el, el mes de julio ha sido muy fuerte porque empezó con los palotinos el 4, el 18 Carlos Murias y Gabriel Longueville, que fueron eh, atados con alambre, baleados y dejados en las vías del tren. Eh, luego el 4 de agosto... Angeledi y otro, otra fecha en julio, pero del otro año, es Ponce de León, también, bueno, eh, señor, domingo señor. de San, eh, de San Nicolás, que están revisando la causa, porque también murió en un accidente, entre comillas, y bueno, se logró alguna pista que va a ir demostrando de que fue un atentado. Porque eran, como Angeleri, eran peligrosos para las Fuerzas Armadas de esa época, de eso hay constancia, yo he tenido la oportunidad de leer documentos reservados del jefe militar de la zona, y, y allí lo de lo menos que lo acusaban era de, de comunista, de propiciar la subversión, así que ya le habían declarado la pena de muerte. Eh, primero eh, son esos pasos, ¿no? Ya lo, lo sabemos, primero se crea un clima de odio, de revancha, de denuncia falsa, y bueno, después alguien ejecuta. Eso en eso, con el, con el tema, eh, me puse a pensar, cuando alguien ejecuta, como dice usted, el tema de los palotinos, de los cinco sí. palotinos, es sí. que no se tiene todavía muy claro si fue gente de la ESMA o de la banda de Aníbal Gordon. Nosotros desde Orletti de la investigación, sí. sabemos que eh, Aníbal Gordon secuestró a Mariano Grondona y lo llevó un, una mañana que Grondona declaró esto en el 84 y le dijo que esto era un aviso para la curia, un aviso de sí. lo que había pasado ahí y un poco no. el accionar, el accionar de, de, de esto manchando las paredes de la, de de la parroquia la... de San Patricio Es muy parecido a lo que hacía la banda de Aníbal Gordon, ¿no? En otros casos. Sí, sí bueno, eh, yo te diría, es la misma banda. Eh, eh, la, son los mismos con distintos ¿Tocoya? rostros, distintas máscaras. Eh, estaban todos en lo mismo, así que, eh, ¿quién fue concretamente...? Yo tengo más la pista por el lado que fue eh, un grupo de operaciones sí. de la Marina, por ese lado, pero bueno, si fueron los otros, bueno, viste, algunos operaban autónomamente y otros coordinadamente, pero el plan era el mismo y coordinado, había que eh, eliminar, pero en este caso coincido con vos, que fue un acto ejemplificador, lo mismo que con Mujica, después si querés te lo amplío. Sí, sí, sí, porque, sí pasamos, pasamos. Porque, porque lo de los palotines, curioso, el sacerdote, digamos, que enfrentaba el accionar de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales vivían en el radio parroquial de Belgrano, Ahí, en esos edificios, hay mucha gente de las Fuerzas Armadas que iban a misa y no le gustaba la, la, la predicación del párroco. Sí. Pero los otros dos sacerdotes, nada que ver, como decimos los porteños, nada que ver. Inclusive <ríe> le discutían a aquel y que era el párroco las afirmaciones que hacía y por qué lo hacían a... De predicación. Y después los dos seminaristas estaban vinculados con barrios, con actividades, con jóvenes. Claro. Para ellos ¿Oye? podían ser más sospechosos, pero eh, fue ejemplificador porque los Liden y, eh, y Dufo, nada que ver, y los mataron igual, así que ¿Matarán? nada desalmado hay un sí de sí hay un, fa, un bueno un recordado sermón de las cucarachas que da cuando sí. él se entera de que estaban comprando cosas robadas a ese eh, sería le digo a la audiencia a los compañeros que, que lo busquen es lo que hace el eh, creo que fue en dos semanas antes ¿no? sí, sí, sí y hay habló otro, de las... también, Es famoso y también hay otro caso también. Hay dos sí. feligreses que fueron excomulgados por la Iglesia Católica. Bueno, yo no conozco eso. Ah, sí. Que fueran excomulgados. ¿Por qué los excomulgaron? ¿Por ser de derecho o y por porque ser de se libertad? Lo de los denunciantes. como los denunciantes? Busque. No, no. Hay un juez yo que con... en el 2017 pide eso, ¿no? Sabemos ah, pide, nombre, pero déjenos. no, no, pero no se concretó, no, mira, yo yo por bueno. yo trabajé en la Secretaría de Culto, por eso te doy esos detalles que te estoy dando, Ajá. durante 10 años, y, en esas, y es en la secretaría donde encontramos docu estos documentos reservados que te menciono y que se los dimos a los superiores de los partidos y bueno y las conversaciones que tuvimos con ellos pero esto es absolutamente secundario eh, digo no oficialmente no hubo ninguna excomunión pero nada es absolutamente secundario el tema de fondo eh, había muchos kelly entonces el tema es por qué eligieron a ellos entre los juras, bueno en el, en el movimiento y fuera del movimiento había muchos curas, que, que teníamos una postura de, de renovación, de transformación de la Iglesia, de que la Iglesia se comprometiera más con los derechos humanos en su sentido amplio, con toda la sociedad. y Nadie sabe porque se la agarraron con él y no con otros, y además... Mataron dos que eran seminaristas, no cura y dos curas que no tenía nada que ver. Así que, o fue una maniobra muy pensada o, o nada pensada, podías opinar la, las dos cosas. Pero el, el tema de fondo es ese, te mencionaba lo de Mujica, porque no se suele tener presente que eh, cuando lo matan a Mujica. En tres meses se asesina a Ortega Peña, que se conmemoró su asesinato el 31 de julio, a Silvio Ferondizi y a Tilio López, que era vicegobernador de Córdoba y sindicalista. Hay una coincidencia extraña en eso. Se ve que las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de golpear líderes de distintos sectores. Y Carlos fue el elegido por el sector de la iglesia, porque era eh, el que aparecía más. Pero había, como había muchos queridos, había muchos Mujica en todo el país. Algunos eh, más comprometidos eh, en algunos aspectos que Mujica. Y, y no, y también arbitrariamente eligieron eso. No había ninguna razón específica para matar a ninguno de estos cuatro. Pero es una extraña coincidencia de que los asesinaran a los cuatro en el, en el término de tres meses. Padre, ¿Y hay datos de cuántos eh, sacerdotes desaparecidos hay? Sí, sí. Lo, con otro... Profesor de Historia, filósofo, teólogo, eh, sacerdote salesiano, José Pablo Martín. Eh, trabajamos juntos ese tema y llegamos rastreándole, era muy perfeccionista en eso y recorrió el país. 21 sacerdotes desaparecidos y yo asesinado desde Mujica en el 74 hasta el último en 1983. Y hay 100 sacerdotes que tenemos registrados, su nombre y, su, y los lugares donde estuvieron detenidos, torturados, los extranjeros expulsados del país, eh, algunos eh, exiliados, los, voluntariamente otro forzadamente 100 sacerdote digamos pero después a eso tenés que cómo no, no lo escuchamos ¿verdad? lo estamos escuchando atentamente no lo escuchamos y, atentamente bien y, y además de eso tenemos que sumar laicos laica eh, religiosa en, en los treinta mil hay montones de militantes o simples eh, cristianos comprometidos de la parroquia, que, que en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, que, que los mismos obispos del lugar se extrañaban de porque lo llevaban, pero era por esto también, ¿eh? este, era, este tema de la ejemplaridad, bueno, alguien lo dijo, viste, algún general dijo primero vamos a vamos por ellos después vamos por los que están en la lista después por los conocidos y después por los vecinos e e ese era el plan de de, de terrorismo e ese era también el terrorismo crear terror y ese terror crea miedo y ese miedo crea inacción te escondes te escapas no querés saber nada ese era el plan sí sí ese plan planificado de, de de asesinato desapariciones o sea es sin duda tiene que ser dentro del terrorismo de estado no por eso se es, habla de plan es... sistemático viste venían lo el golpe del 76 lo venían preparando desde el momento en que la nuce plantea la cúpula de las Fuerzas Armadas, dado el estado en que estaba eh, la revolución argentina que había empezado en el 66, que ya era una catástrofe en todos los aspectos, inclusive el económico y social, de que, y el auge del peronismo y de la juventud que se hacía peronista, Bueno, para parar esto el único que puede hacerlo es Perón les dijo el anuncio y muchos no estuvieron de acuerdo, aceptaron por por la autoridad pero ellos desde ese mismo día que el anuncio dijo eso, estuvieron conspirando y dijeron, esto no va a pasar nosotros lo vamos a impedir de cualquier manera hicieron acciones sucesivas hasta que dieron el golpe total en el 24 de marzo del 76. Dijeron, esto no va a mano, no hacemos ninguna maniobra, no llamamos más a elecciones, eh, nosotros asumimos el poder total y, y vamos para adelante. Así que tuvieron bastante tiempo para planificar, para distribuir las regiones, de distribuir entre las tres fuerzas armadas lo que iban a hacer, arreglar con alguna potencia extranjera, tener sus servicios de inteligencia. Tres años, a tal punto que el 24 de marzo del 76 van a las casas de, de, de cientos de militantes en todo el país y se lo llevan esa misma noche. Esta misma noche, ¿no? Sí. Eh, padre, y lo, lo último, y si vamos a, a, a estos días recientes Esta visita de diputados a genocidas ¿Qué bueno, reflexión es, tiene? La reflexión es que, bueno eh, eh, eh, Es una mancha más del tigre eh, en esta pesadilla que estamos viviendo eh, que es eh, la llegada de de este neoliberalismo capitalista encarnado por mi ley que, que viene por todo siempre dijimos vienen por todo bueno ahora dieron un paso más bueno vamos a ver hasta dónde llegan o hasta dónde dejamos que lleguen pero es un paso más eh, en esto de, de, de quitar derechos, eh, de violar derechos, y ahora eh, no solo niegan lo de lo, eh, simbólicamente lo de los mil y muchísimas cosas más, sino que ahora reivindican, reivindican lo que hicieron, que estaba bien, que era muy bueno y que era la única forma de, de frenar al al comunismo que se iba a hacer cargo de nuestra nación. Así que es gravísimo. Y bueno, pero están, eh, están in, creyendo ellos que, que están inmunizados, que hacen estos actos a la vista de todos, ¿no? Van Y ahora de, los que están adentro, le, le, encima le prepararon un proyecto para salir. Así que nada... Es un desastre total eh, respecto a la política de derechos humanos que se venía realizando hasta ahora, aún en el gobierno de, de Macri, ¿no? Es un, un golpe fuerte. Bueno, ante ese golpe fuerte, bueno, habrá que reaccionar y reafirmar lo que escuchábamos recién en la canción sobre la, la memoria, ¿no? Insistir en memoria, verdad, justicia... Padre, eh, bueno, siempre es un lujo escucharlo, se, se, aprend seguimos aprendiendo cuando lo escuchamos, las veces que nos entrevistamos y bueno, para la cigarra es, es realmente, nos sentimos muy contentos de haber charlado con usted, dejamos la puerta abierta para otra entrevista y que nos siga informando, porque lo suyo está su sus reflexiones y todo, es, nos informan, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Carla y, y Luis Ruiz, ¿no? Bueno Y yo también la posibilidad de conversar con ustedes y, y de compartir estos, más que pensamientos, sentimientos que, que uno tiene en estos momentos. Pero hoy hubo, si tenés un minuto... Sí, sí, sí. Hoy, hoy tuvimos esta marcha, movilización eh, alrededor de San Cayetano, ¿no es cierto? Bueno, eh, esos son signos de esperanza. ¿eh? De, se juntaron las CGT, las 12TA, los movimientos sociales, movimientos de derechos humanos. Bueno, es una pista, una pista importante frente a, a, a una realidad muy muy triste, muy, muy dolorosa que estamos viviendo y, y bueno, esperemos que eso vaya esclareciendo el panorama para muchos que, que quizás pensaron que, que sí. hacía falta un cambio de gobierno, un cambio de orientación bueno, estamos ahora en, en, en tiempos de, de resistencia bien. así que bravo por la, por la marcha de hoy Arrancamos el programa con esto. Carla arrancó el programa hoy con esto, padre. Le mandamos un abrazo enorme. Y yo a ustedes y a todos los que nos han escuchado. ¿eh? Saludos, cariño, Chau. Bueno, y así pasaba por la cigarra el padre Domingo Bresi, integrante actualmente del grupo de curas de, de Opción por la Pobreza. No, La verdad que, bueno, este ha sido un programa que comenzamos que abrimos hablando de justamente esta movilización tan importante, un 7 de agosto, San Cayetano, y bueno, y el final pone el broche de oro, dimos toda la vueltita. La verdad que ha sido un gran programa, Lucho, grandes entrevistados, estoy muy contenta, y bueno, y sabemos que el que viene va a ser también muy bueno. Sí, Carla, gracias, gracias Pedro. Gracias, Lucho. Gracias, Pedro, nuestro operador, por estar, como siempre, allí este, sosteniendo el fuerte y cambiando las cosas sobre la marcha cuando se nos, se nos escapan un poquito los horarios, porque, bueno, la verdad que las personas que, que entrevistamos tienen mucho para decir y, y, y, nos gusta, y nos gusta escuchar. Pero se acaba el tiempo. Un minuto nos separa de las 18 horas y es hora de decirles a todas, a todos y a todes, hasta el próximo miércoles, hasta un nuevo programa más. De la cigarra, nuestro norte es el sur. Chao, chao. Cualquier hueso tres semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo la gana de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los gerutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos